No. BéUS <laughs> <laughs> se le En esta primera parte, este proyecto es un trabajo de inicio, es de presentación del programa y de alguna forma también de presentación de vestido, de trabajo, de la filosofía, que nos va a enterrarse en nuestra reflexión eh, realmente sobre lo que es la educación. Eh, conjuntamente con la que quiero enseñarles en el proceso de que sí, está iniciando ustedes eh, esta, pues, se llama yo la última etapa de la vida estudiantil por así decirlo y eh, desearles todo el éxito del mundo cuente con todo el apoyo de esta asignatura eh, es una asignatura bastante sencilla espero eh, ahí y tener digamos este interés esta concentración en, en, en la idea de Y para eso, entonces, está, está, está para reflexionar, para interactuar, para conversar, para dialogar, ¿cierto? Tanto de los contenidos del sí, como de aspectos, también, como eh, confusiones, eh, carencias que haya, ¿cierto? Del de, de, de inicio contextual. Y lo más importante, justamente, es que siempre tenga papel de confianza para preguntar lo que lo para plantear problemas que no entienden para decir no estoy de acuerdo con lo que está planteando pero pues justamente este es un curso de reflexión y de análisis ¿cierto? en la que no vamos a estar de acuerdo ¿no? porque como vamos a ver es un curso de alguna forma que nos instala en la reflexión sobre lo que es la educación y obviamente no todos tienen de la educación hay un postulado instinto para entender para afirmar, para discutir sobre esto, lo que es esta profesional. Y ahora vamos a hacer una reseña del programa para tenerse el cuidado de trabajar. gran. Sí. Sacut sí. el meu I don't know. Thank you. Suena, suena, eh? sí. <coughs> and yeah, yeah. tiene una referencia de programa el acceso es completo con también un material eh, ustedes pueden alcanzarlo a través de, de esta dirección eh, me interesa más que nada esta presentación del programa básicamente sustentar la presentación del mi estilo de trabajo como también entonces con la metodología con el tipo de evaluación y el modo de evaluación y obviamente con el desarrollo de los contenidos eh, toda toda persona que inicia un trabajo en cualquier plano son profesionales artesanales de oficios y los profesionales de la educación no estamos al margen de ello y que es que lo hacemos, ¿cierto? Indiscutiblemente lo hacemos con el estilo. Eh, lo hacemos con eh, un sello, parece, cierto. ¿Qué es ese sello personal? Que puede ser el gusto del otro, del alumno, que puede ser de Pero de alguna forma siempre tenemos un dejo subjetivo en todo nuestro quehacer, en todo nuestro quehacer. De allí que siempre hay como una, una premisa, o una impronta, o un paradigma que de alguna forma refleja eh, mi estilo, que refleja el estilo de quien está siendo oficial. Ya se ve en el plano de la política, en el plano de los religiosos, en el plano de los familiares, ¿cierto? Y quizá eso es lo que le da un poco la salsa a la vida. ¿cierto? eso es lo que nos permite que se vio en Latinoamérica por ejemplo, ser países con culturas diametralmente distintas en algunos casos y estoy hablando de culturas ya no legendarias sino culturas de la alternativa social ¿ya? Y, por ejemplo en la forma de ser de los centroamericanos ¿cierto? muy distinta de una forma en el estilo de generación en los estilos de comportamiento de los sudamericanos y como aún dentro de Sudamérica cada uno tiene los países sudamericanos tienen un estilo que no identifica de alguna forma aún cuando en este momento en el de la globalización eh, la transculturalización es cada día más fuerte ¿ya? ahora es fácil saber nosotros detrás de la internet del cable lo que está pasando incluso en, en países lejanos como Europa es fácil conocer incluso los estilos de vida de los eh, europeos cierto sin moverse ¿cierto? De, de la casa y así todos seguimos nosotros manteniendo un estilo manteniendo una forma de ser que nos hace justamente distintos que no hace y no hace directamente personas eh, de alguna manera identificables y como cultura también lenguaje o dentro de otro país por ejemplo la gente del sur repente tiene un tono distinto al centrino y no tienen un estilo de su tonalidad distinto al chereño y con es difícil eso, eso significa entonces que siempre en cada uno de nosotros hay un sello personal y esto se proyecta entonces al estilo de gestión podríamos decir en el plano pedagógico, en el plano social en el plano cierto político en el plano religioso incluso dentro del último plano, del plano que se religioso, hay cierto tipo de religioso eh forma del del del nacional o del panopolítico de forma de entender la cualidad la política, deje, yo la politigar el principio, etcétera, etcétera, Y digo, entonces eh no está el margen de ello. Dije que como como estilo asumido del en el últimos tiempo y quizá eh, viendo los cambios, ¿cierto? En este momento la, la tecnología o la, la, la, te, la técnica a través de la computación es como la vedette en todos los planos profesionales, ¿cierto? Incluso artístico, recreativo. Y se ha bien, bienvenido. <coughs> Sin embargo, de pronto, en, en el plano de la educación, y esto es una opinión personal estoy jurando por la opinión en el plano de la educación yo estoy encontrando en eh, el servicio de ellos algunos problemas dado que el, la técnica es muy importante altamente relevante cierto es cauteladora e insisto, bienvenido que sea sin embargo cuáles son los problemas que surgen de esto. que de pronto, cierto, el alumno, cierto, viene con una muy buena información, pero cada vez nos alejamos más de la reflexión, del análisis, cierto, y del compromiso. Reflexión, análisis y compromiso. Saben más, seguramente, y tú seguro que sí es, Quizás que muchos de las anteriores sobre cultura, sobre historia sobre ciencia sobre técnica porque muy fácil el acceso a la información es cosa de apretar un botón y tú baja la información pero baja esta y... y parece que allí quedó porque el profesor se conformó con recibir el trabajo informado por el aluno el alumno se conformó esto con entregar el trabajo que le pidieron y el análisis murió cierto en la entrega en la ¿cierto? impresión de aquel trabajo y dentro de este contexto más encima, ese trabajo impreso también lo hizo el computador y la redacción es maldita, acepto la ortografía, es maldita porque también lo hace el computador. ¿Y con qué estamos quedando entonces nosotros? ¿No estamos quedando con la información sin ¿Sí? formación? Y eso es justamente uno de los análisis que como estilo personal, insisto, tenemos yo lo he planteado como una necesidad de convertir este curso en asignatura tipo de curso, entonces, en una instancia de reflexión como una instancia de filosofar al estilo clásico porque esto no puede cambiar la filosofía no puede cambiar la reflexión no puede cambiar la capacidad intelectual del hombre está al servicio nuestro y está ahí, y eso no puede cambiar no puede cambiar. Los hechos históricos, cierto, están ahí, tampoco cambian. Pero lo podemos quedar el cuadro histórico frío, cierto, lejano, interesante, importante, pero lejano. Eh, la Revolución Francesa, por ejemplo, como hecho histórico, para nadie es un misterio que es, fue, es interesantísimo pero también para nadie es un misterio que esto es vigente la realidad en que cada año cada vez que enfrentamos un problema como fenoménico como la revolución francesa tenemos que hacerle un análisis reflexivo en el plano político, en el plano social en el plano económico, en el plano industrial en el plano laboral y sacar referentes sacar consecuencias y eso en el plano de educación Se ha ido perdiendo. Yo a otro plano Por ejemplo el plano ético Dice relación con actos humanos Con acciones humanas Con comportamientos humanos Primera semana de clase Primer día ah. o segundo día de clase No recuerdo bien Aluno de un colegio Subvencionado Cierto, agrede acuchilladas a su profesora y acaece la situación y surgen entonces las voces preguntando ¿pero por qué? ¿qué está pasando? y empiezan los análisis sociológicos el filosófico ético y se entrevista a la ministra de educación y se entrevista al director del colegio y se entrevista a la profesora afectada y se entrevista al padre a digamos a quien le acaba la acción y es necesario hacerlo, sí, de acuerdo. pero sigue faltando un problema todavía no escucho análisis de la causa y ¿y por qué se radica este análisis? porque aparece la frase son hechos aislados. Cualquier problema grave que haya en el país en este momento, ya hablo de nuestro país ahora y categóricamente, cualquier problema grave que hay en en nuestro país en este momento tiene como siempre un subtítulo bien subrayado en negrita o en rojo, ustedes quieran llamarlo. ¿Cierto? Hecho aislado. Son hechos no existen los hechos aislados y un historiador no puede estar al margen de ello básicamente o principalmente el historiador porque no existen los hechos aislados yo recuerdo cuando era estudiante o sea, fue de la ciencia media una cosa que me llamaba la atención esta cosa de un licenciado que me un altísimo libro de G. Valenzuela que era como la Biblia de los historiadores de la época que hay un subtítulo en negro causa de la revolución francesa porque uno estudia mucho la historia universal era ese tiempo y ante, la, ante esa afirmación causa de la revolución francesa aparecían entonces varias situaciones que de alguna forma fundamentaban el porqué acarició este <tose> y de repente me di cuenta que al pesar de los años habían pasado me había quedado un aprendizaje independiente que no estaría había borrado nunca los hechos están concatenados así cuando pasan los años, ¿no es cierto? y yo estoy trabajando acá después de mucho tiempo mucha agua bajo el puente y aparece un hecho histórico en Senar, ¿cierto? en la que se habla de un gobierno militar acá en Chile ¿cierto? ¿cierto? que parece que no tuvo causa Todos hablan, ¿cierto?, del problema de los derechos humanos, ¿cierto?, en virtud de los hechos históricos. Podían evitar que ahí lo Con problemas que hubo, que ahí lo Pero hasta ahora sigo sin escuchar un análisis serio, profesional y profundo, de las causas, ¿cierto?, de el gobierno militar... Intocable. Entonces, sin decirlo, también está la frase... Hecho aislado, ¿verdad? O sea, el malo que le eché, cierto es que provocó problemas en el Estado chileno. Y viene la pregunta, entonces, ¿qué es lo ¿Es un hecho aislado? ¿Es un hecho sin causa? Y estamos entonces a hallar un problema solamente histórico, sino con problema moral, con problema filosófico, con un problema social. Con bueno, la palabra hecho aislado, estamos justamente negando la posibilidad de análisis. Esto no nos conviene hecho aislado porque si no van a surgir causas. Y cuando se escarban las causas, se encuentran responsables de las causas y los responsables tienen nombre. Los hechos históricos, los hechos religiosos, los hechos sociales siempre tienen nombre del humano. Son personas con nombre y apellido, que de alguna forma hicieron cosas que provocaron otras. Entonces, si, yo, si yo quiero eh, eh, cierto, levantar un ídolo, un ídolo de barro, con plataforma de barro, por lo tanto muy factible de destruir, no le busquen las causas. Dejémoslo como ídolo de barro y vendámoslo como ídolo, tal, hay mucho que lo van a comprar, pero como ahora no se reflexiona no se piensa, se queda con el hecho no derechos humanos usted escucha hablar de derechos humanos si no te piensan ser todas las poderes en algún momento y de los derechos que tenemos nosotros derechos humanos con un problema también como hecho aislado todos nos hablan de los derechos usted tiene derecho usted tiene derecho usted tiene derecho usted, tiene derecho, usted y usted y cada nosotros y yo también ¿Sí? es negable si no están lo que hablan de los derechos humanos pero me faltan dos cosas para análisis <coughs> ¿cuáles son los derechos? ¿quiénes y cuándo tenemos esos derechos? y un tercer aspecto ¿qué relación tienen con los deberes? y por lo tanto la información o la formación ya está cerrada No hay que que no quiere ver, que se dicho No hay que ser solo que no oír No hay que enemigo de la sabiduría aquel que se dice saberlo todo Ese es el problema que yo quiero enfrentar en filosofía de la educación No es la, la típica asignatura que tiene que aprender que es el libro, el libro, fotocopias, fotocopias para aprenderlas, para aprenderlas Pero me interesa el análisis de adentro. El computador no será la referencia ustedes pueden tener, saquen todos los lo que quieran. Pero mi y mi relación no se en la sala de clases. Aquí. El análisis de <coughs> la reflexión. La reflexión no se aquí. La discusión no se sienten aquí. tiene que estar de nuevo conmigo? no, en absoluto, no tiene por qué ni estar de acuerdo conmigo ni tampoco creerme lo estoy diciendo pero si sí tienen que entenderlo ¿para qué? para discutir para tratar de destruir mi argumento esa <coughs> es la idea mientras mayores elementos de juicio ustedes me den para argumentar en contra de lo que estoy diciendo quiere decir que más han aprendido y que decir que realmente yo estoy haciéndolo muy bien porque fui capaz de provocar la distancia de reflexión del otro Esa es un poco la idea que quiero reflexionar a través de este curso de asignatura se describe como una, una, una asignatura que dice a través de diversas formas de, de acceso que los otros imponen. Ya me di Recreación Todo sirve para la reflexión Desde la cinta de teleserie Desde la cinta de de línea Podemos tener una reflexión filosófica ¿Por qué diciendo ¿Qué pasa con este niño Que ataca a los profesores? independientemente que la, la razón cierto más simplona que de carácter médico sería que el niño tiene esquizofrenia o un rebrote de esquizofrenia y que obviamente está instalado en circunstancias de mucha sensibilidad que ante cualquier gestión del otro va a reaccionar pero los actos humanos son tan simples esta es la pregunta también ¿qué hizo la profesora ¿Qué dijo el momento determinado? que provocó el autor de esta reacción tener, tener si violenta? ¿Aquí está de los aspectos? Importan La importancia es que tiene mi comportamiento como educador y que estoy proyectando a ustedes frente a lo que digo y a lo que hago Yo puedo decir, decir cosas muy fuertes pero con sutileza que no provoque una acción negativa en el otro tampoco puedo ser tan neutro ¿sabes? por eso ser neutro es últimamente imposible no es una mentira cuando estoy diciendo algo y estoy diciendo un sentimiento con sabiduría ¿cierto? no puedo ser neutro, siempre hay una postura y por eso digo que toda acción tiene un sergo subjetivo si dijera que yo tengo una intención en lo que digo, si yo me entiendo hay una intención la intención si sí, no es que ustedes piensen como es pero si sí hay una intención clara quiero ¿cierto? de una forma aportar con un granito de arena uh -huh. en tratar de recambiar en la educación en Chile y en el mundo de repente ser en parte soberana que justamente que estamos negando la posibilidad de alumnos a pensar. Y, y esta afirmación no la hago por una mera distinción mía o, o de cantación mía. De pronto los propios alumnos de práctica ¿cierto? Eh, perdón, los propios alumnos, de mis alumnos en práctica, respecto a esos últimos años, desde los cuartos medios me dicho en clase la conversión que está fallando Sin embargo, en el logro más fuerte es Usted es libre, usted debe pensar, usted debe hacer lo que quiera. Y este es el problema. Enseñar a pensar no es dejarte libre para que tú digas y hagas lo que quieras. Esa es la gran falla en la educación, en el mundo, en Chile en particular. Derechos del niño. No se locura tocar a un niño de tres años tiene que con los derechos y lo y lo puede vender preso usted cree que un par de palmadas que se lleve bien dada en cierto lugar que no deja ni marca ni huella te con sin violencia va a tener un problema un trauma psicológico un bloqueo mental a los niños no un trauma psicológico le crea muchas veces justamente más a aquel niño que se lo todo porque los padres trabajan. Y como no lo ven, entonces se le dan todo. Que haga lo que quiera, porque no nunca con él. Sentimiento de culpa. es la propia causa. En cambio, cuando le que usted no debe hacer eso, porque no está en edad, porque no, porque no corresponde, es que lo voy a hacer. Es que no lo vas a hacer gallito, quien gana debe ganar el padre o los padres demostrar que la sabiduría está en el niño y no en el niño ¿por qué? para que se convierta en una autoridad en el buen sentido una autoridad que ama me una runa hace muchos años atrás, lo que está diciendo estoy que de acuerdo porque yo mi hijo haga lo, lo que quiera porque lo amo no, si tu hijo lo deja hacer lo que él quiera no lo amas ¿Por qué lo que estás diciendo realmente? ¿Cuál es el verdadero discurso? Aquí este cabrón, el chico que por casualidad es mi hijo, yo no tema para él. Que haga lo que quiera. Para que mañana sea lo que quiera. Eso no es nuestro Eso es el Eso es lejanía. Es la vinculación. Es falta de compromiso. Perdón. Entonces, el humano debe siempre un ser reprimido ¿está acostumbrado a un ser un es que para ser ¿eh? tiene que ser usted educado formado saber que tiene limitaciones porque tiene limitaciones reales si tú que tiene libertad absoluta alguien te mintió y tú te estás autoengañando porque nunca hemos tenido ni vamos a tener no porque te reprimieron es que no tenemos libertad absoluta tenemos libertad intelectual tenemos libertad moral tenemos libertad Cierto de pensamiento pero el caso, no. Por ejemplo Te digo, hoy día llegué con un grano porque justamente No tenía sala Entonces fui a la escuela, vestí una roca y quedé un libro Soy libro, soy guillero y, y, y, y, y me desahogué ¿Entiendes? No, eres un esclavo A tu impulso Y eso no es reprimirme Es Autovalerme Hacerme autónomo De mis propios impulsos Pero para eso tienen que haberme enseñado Cuáles son las limitaciones Cuáles son el parámetro ¿Por qué tengo esa Esa, esa situación, desgraciadamente Si no quiere Porque por desgracia entre comillas, Soy pensante Y no me muevo por instinto Por lo tanto tengo que aprender Desde que me ingentaron y hasta aquí muero tengo un permanente proceso de aprendizaje para poder subsistir si nosotros como seres humanos nacemos y dependemos durante un largo tiempo que son varios años exclusivamente o absolutamente de los padres si mi padre o mi madre no me da comida me muero no tengo ninguna posibilidad de asistencia. En los animales de es usted lo mismo. Sí, pero el periodo se acorta. mucho. Se acorta muchísimo. A tal extremo que si tú a un gato la isla de todo, gato y le da alimento que yo si sí si, que he en su vida un gato o un mono, lo alimentas tú que eres, ves siendo gato y actuando como gato, comportándose como gato, o como mono, o como lo que sea, y no tener ningún problema, aunque haya visto puros humanos, cambiamos la figura. Lleguen a un niño, no en su vida a vida a los padres, o la madre, y a él no invocan a una sociedad de monos. Ese niño, siendo humano, se va a comportar como mono, va a actuar como mono, va a gritar como mono, va a aprender a andar como mono, atrofiándose a incluso aspectos para como motores, motrices es el hombre por la capacidad ser pensante tiene que aprender durante toda su vida por lo tanto, dentro de este aprendizaje tiene la, el deber moral o la obligación, más que moral obligación real de asumir lo que es hoy supongamos que este niño que sirve que apuñalúa a la profesora no es, esquizofr es esquizofrénico aparte de es su Pero lo hizo igual. ¿Por qué lo hizo? Porque no le enseñaron cuando chico no reprimirse, sino asumir los los límites. Si es tan simple como eso. Ejemplo. Ejemplo real. No lo inventé. Lo <coughs> vi que se llama, lo no sé, lo mismo. una señora en día en la micro de diálogo para mi casa, en Paraíso, y con su pequi de dos, tres años menos de mía, en el primer asiento, en la que había la, estaba, había la puerta, ¿cierto?, de, de su vida. Iba con su niña y él iba jugando, con, colgando, poco menos, ¿cierto?, del, colgando del, del, del cierre que se para a la puerta. Y la madre que se veía y la miraba, la colgaba y jugaba. Y yo en ese momento que iba al frente de ella, y yo decía a que, que un poco preocupada, a la niña a la puerta inteligencia común, sentido común la agarro la puerta le apretó el brazo la que está chichada como en, en batera, obvio le dolía y la mujer salió como el chofer eso es reprimir no, eso es educar la libertad tu madre, tu padre en cuanto en cuanto ve a esa puerta, sino si no hay otro asiento, bueno, le senta allí. A la niña la pone sentada a tu lado, de la falda, y no la dejas que saque la cabeza del cuerpo porque es, le estás provocando un peligro. Y aún el niño no está con las condiciones intelectuales de discernir el peligro. Entonces tienes que evitarle el peligro. Eso es tener tu padre. Por tanto, el niño no tiene derecho. Es que si, si no lo dejo, llora. Deje lo que Como digo yo, a trabajar, si lo peor que le puede pasar al niño que llora es que es un buen Es decir, positivo. Déjelo que llore, eso no es revivir, eso es educar, eso es educar con amor. Cuando tenga 10 años, ese niño no va a jugar colgando porque aprendió el peligro y ya empieza a discernir, empieza a ser autónomo, y empiece a demostrar su libertad. Y de educar, en el sentido de después, que, si yo, que evitar el peligro no es ser timorato, sino es ser sabio Entonces no tiene que demostrar al otro que yo soy súper macho, ¿ah? y yo me subo en el estadio a las barandas más arriba, cosas de parar el partido, ya que yo soy súper macho. Eso es demostrar ...justamente porque no tengo autonomía en mi ...cuando yo quiero demostrar al otro que yo soy superior... ...es que me quiero inferior... Mm -hmm. ...eso es lo que está fallando en la educación... ...este análisis... ...que no gusta... ...porque te hace pensar... ...porque me es fácil decir... Ah, no ...es que si me dicen no, me están reprimiendo... ...eso es muy fácil... ...si hasta los psicólogos ya se hicieron cuenta... ...que me las patitas para el cuello dice no, que al niño hay que enseñarle ciertos límites. Pero después de mucho tiempo, después que dijeron que él les enfer en Francia, que hay que crace porque ni se trauma, se bloquea. Yo no, tenía siempre hay que enseñarle a que conociera un límite, para que cuando yo sea adulto sepa mis límites. Pero la vez en únicamente eh el la represión la represión es mala Cuando hay represión Claro, hay un problema de represión La represión va a ser siempre mala Cuando a ti, por ejemplo, te reprimen Realizar tu ser Cuando hay represión Cuando te dejan hacer cualquier cosa Te están reprimiendo Pueden estar evitando que te enfrentes a ti mismo Siendo libre O lo contrario Cuando te impiden También Hacer todo Por ejemplo, cuando un niño es sobreprotegido, hay represión. Cuando el niño tú dejas que haga lo que quiera, hay liberación. Claro, no se nota porque es todo lo contrario, no, yo soy libre. Pero qué cosa quería estar. Hacer lo que quiero, eso es represión. Porque no tengo derecho a hacer lo que quiero. Porque nos cuando hago lo que quiero estoy erradicando o está estoy desechando la voluntad la inteligencia por lo tanto el discernimiento por lo tanto la, la decisión de elección autónoma autónoma el problema como decía te ju y problema de concepto problema de rigurosidad el gran problema de la, de la educación en este mundo es falta de responsabilidad o sea que falta de filosofía no, pero no filosofía como muchos saben ah, no, ¿para qué? ¿para qué va a estar hablando que sea de Platón de Aristóteles de Kant de Eterio que lo ha habido al que le gusta pero la filosofía como forma de vida es necesario a diario es necesario en todo momento ¿Cuándo hay represión? Cuando hay una educadora de, de párvulo que hace tiempo atrás, creo que fue en Viña, eh, tenía... Bueno, Santiago, no bien, tenía, que sé yo, amarrar a la niña porque no, no era capaz de, de sujetarla o tenerla tranquila. Ahí sí hay represión. O hay represión cuando a nivel público medios de comunicación te engañan con la intención de que no pienses o creas lo que no es. O sea, si hay represión, hay represión, claro que hay revolución. Pero no esta represión como se maneja los medios de comunicación, que son clases políticos o sociales. Por que educar es difícil. ¿Ya? ¿Dónde está el límite? Eso es lo que debo aprender. Eso es lo que está permanentemente presente en cada uno de nosotros y cuantos educadores. Si yo te dijera que tengo una, una, una sabiduría libre absoluta, tengo falencia, tengo falla, tengo errores, porque aún no termina mi ciclo de aprendizaje. cuando termina? Cuando me muera. No. Ahora, ¿cuánto voy a alcanzar de aprendizaje y sabiduría? Eso depende de cada uno de nosotros. Y hay gente que muere viejo y muere poco sabido. En cambio hay gente muy joven, grandes pasos o alcance de la teoría o sea, sería una cosa que, que se, se, se detecte o se alcance porque obtuvo un doctorado digamos. un doctorado como como, como programa como proceso de organización de la es una basura si el que lo hizo no lo convirtió en una realización personal Todo aprendizaje no sirve, sino lo, lo conviertes en tu ser en una actitud de vida, de ser más perfecto, respetuoso, valórico, valiente, ecuánime, justo. ¿Usted sí. en la sabiduría se refiere no a lo que uno aprende en este académico, sino que en la forma de actuar como una cuenta de las exactamente, como tu proyecto el aprendizaje lo que aprende cognitivamente intelectualmente, como lo llevan a practicar en el, en el plano social humano, familiar profesional, cultural cierto en todo ámbito o sea, podríamos decir que hay alguien letrado por decirlo así y que en cuanto a la sabiduría sea menos que alguien absolutamente que tu... sí. Absolutamente sí. Y hay personas, por ejemplo, que tienen eh, un, que son, entre comillas, de gran ignorancia del punto de vista formativo, sistemático, y que son sabios. Justamente lo que pasaba en la antigüedad con los ancianos. Los consejos de ancianos, que eran? Eran instancias de seres dentro del medio cultural sabios que desgraciadamente se perdió justamente al sistematizarse la educación como proceso intelectualizado. El anciano en la actualidad, estoy pensando en la teoría de, de la urbe, de lo que más conocemos nosotros, en la actualidad el hombre viejo ya es necesario, porque más fuerte es medio en el, el, el pasado como no había tanta influencia del medio no había la, la televisión no había la globalización entonces el, el medio de alguna forma que tenía le exigía ser sabio por ejemplo el campesino ya, de, de antaño el campesino de antaño cierto era tremendamente sabio aun cuando tenía ninguna intuición de carácter técnico sabía el tipo de semilla, la calidad de la semilla por, con solo verlo ¿Ustedes ¿O saben que nosotros vamos a menos sabios que nuestro moderno por el mismo medio? menos, depende de nosotros claro, no hay cosa de que somos menos sabios por ser bueno no, tampoco es eso no, no, de ninguna manera sino que el problema es que la, la sabiduría como como acción, decisión personal es, es una decisión de cada uno reconocerse ignorante es lo que lleva la seguridad porque te se instala justamente en, en la búsqueda y que en el fondo es ser en el fondo más que ser el es ser humilde saber. porque decir que yo lo sé todo sería mentiroso y al ser mentiroso me estoy autoengañando que el problema grave la falta de seguridad te, te proyebe o te promueve al autoengañar la falta de sabiduría en el que influiría en alcance o sea, la falta de estímulo en el en el que alcance en la sabiduría eh, con legáculo sí posiblemente sí posiblemente sí no sé no sé categórico pero sí la falta de motivación ¿cierto? Eh, te, te, te promueve un problema también de, de, digamos, de poco acceso sin embargo esa motivación eh, eh, tiene relación también con la persona ¿pero con motivación sí? Claro, pero son estímulos que muchas veces son de carácter eh, eh, banal. Hay que tomar. Es decir, ¿cómo tú tienes que aprender como ser humano moderno a discernir entre la estimulación realmente realizadora y la estimulación cierto que no es? Que es vana o que, o que es Porque nosotros nos ¿Sí? vamos a mucho a hablar de lo que es inútil. Pero hay que Sí, y debe haberla. La filosofía es inútil, debe serlo. Esta reflexión, esta esta reflexión, en cuanto a reflexión filosófica, no sólo es, no es inútil, sino que debe serlo, porque no tiene intención de negocio, sino es una acción de ocio. Y eso es desagradablemente. Nadie hace nada por ocio. Todo se hace por negocio. y eso dice que o sea, por ejemplo una oportunidad un, un, un ex alumno siendo profesor de mi sobrina me manda un recado respecto a, a una cuestión digamos de un instrumento de cada eh, en la prueba de un instrumento de evaluación que le hizo a mi sobrina eh, le corrigió la pregunta pero no le corrigió esta pata-autografía un poco en broma le digo dile a tu profesor que si no fue lo que yo le enseñé ¿Ya? porque cuando se corrige la idea es justamente corregir las fallas íntegras y no solamente medir un conocimiento intelectual dado que vale pero que es menor en cuanto a formación yo solo hice como broma, pero le hizo el comentario y la respuesta fue si yo ganara lo que gana tu tío me daría el tiempo y el trabajo de corregir entonces bueno a ellos no quisieron decirle algo, pero a ellos le dijeron no se lo digan, pero te lo digo a ti no es problema de cuánto gane porque si yo tengo vocación cierto yo puedo luchar con en un web, para todo lo que ustedes quieran se la aporta fuera de la planta es un derecho que yo le voy luchar por mi, por mi parte económica. Pero, pasado del umbral de la puerta, ¿cierto?, adentro, la verdad. Yo, todo esto que hago es por oso, y es por cierta vocación o por amor. lo que hizo entonces por fue inmoral? Ah, se puede catalogar de inmoral porque es una acción justamente de, de, de... Porque lo hizo en el fondo por un, por un negocio, o sea, no tengo tiempo, esto no corre. ¿O amoral? No, y bueno, lo vamos no existe en el ser humano. ¿Cómo que no? El ser humano sí, porque, porque somos responsables actuando. Todos los actos nuestros son decididos. ¿Qué? Y los los animales ¿Qué? son amorales. ¿Qué? ¿Qué? Es que ellos no hacen nada inmoral. No hacen nada malo. Entonces son amorales, creo. A ver, no, porque porque ellos tienen no son los conductas, perdón, las conductas de ellos podríamos pues decir, por favor las conductas de ellos podríamos decir sí, si sí son amorales porque están en un proceso de formación sí, pero como seres humanos que son, ya son tales ¿cierto? porque pronto van a tener entonces que dicen Mi gente, lo bueno, lo malo, lo debido lo ya. en cambio los animales siempre van a ser amorales, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad, ni decían nada ellos están que se yo el león cuando mata, que se yo, a un venado No lo mata, simplemente es un medio de sustancia. No hay intención de destruir y de acabar con él Tanto así que come exactamente lo necesario Para satisfacer su necesidad Más aún, guarda para sus cachorros en, en cambio el hombre mata muchas veces solamente por destruir no hace mucha veces pesca, que se yo, está de pesca y sin tomar en cuenta que se yo, que un pez chico, desde tirar vez de agua para que siga viviendo lo bota el no vamos a decirte? o sea, ni siquiera tiene conciencia, digamos, que está provocando incluso un quiebre colombiano ese es el gran problema de nosotros los humanos donde metemos la mano, provocamos quiebre o si uno piensa ese problema en la capa de ozono es un quiebre provocado por el hombre por la construcción, por la creación humana. Bueno, un poco ese es mi estilo, ¿cierto? Un poco eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Reflexionar, como este curso, en curso de reflexión. Ahí están los medios que van a usar. A sentarme un ratito acá en, en ver, ¿cierto? Eh, la metodología y potenciar la capacidad de, filosof de filosofar mediante la reflexión privilegiando el aprendizaje cierto autónomo, vivencial, teológico que esto que estamos haciendo, intercambiar ideas que siguió y generalmente este, este quehacer permanente lo vamos a convertir en la segunda parte en un taller en el que vamos a trabajar realmente el tema que vimos en la primera parte de la clase o de alguna película que vamos a ver también por metodología de gestión que de alguna forma respalda o solo para ustedes van a poder reflexionar solo lo que estamos trabajando eh, un poco de semestiro así que van a descansar unos minutos para que nos regale y volvemos entonces a un, a un taller y ahí nos vemos la... no, no, hombre no, pero... no, de aquí no nos vemos la... no, ¿no me dejan las conversaciones? Sí, sí, yo me quedo acá si no, que tranquilo Usted lo ve por ese punto y venía a tomar un Es un fin de lucro Venga, que se haga por super feroz, pero es así Así es Ahora, yo, ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos estar ganando, Pero si sí tenemos que estar Digamos, para hacer... ¿Vos podéis que podemos llegar a ser Queremos cambiar el tema de nosotros? No, no, no, no Es sí, imposible cambiarlo ya eso Es irreversible es, es Las cosas no, están así la integración, pero es que después se... Exacto, sí. pero, pero la educación podemos hablar de ¿Le parece si sí, ¿Eh? eh, ah. la torre que estudiando en el que para recompensar lo que mandó? Para que denme una clase diferente. Un buen producto electrónico, güey. Pues.